Cuentos de hadas españoles Taterhood. Era así una vez Un rey y una reina Que no tenían hijos Eso entristeció mucho a la reina Que anhelaba tener un bebé propio Un día, mientras estaba sentada en el césped del palacio Una mujer extraña se acercó a ella Salve a su alteza, la reina ¿Quién es usted, señora? Yo sé lo que está afligiendo a su corazón y creo que puedo ayudarla. ¿Puedes? ¿De verdad? Tome esto. Coja dos cubos de agua y mézclelos con él. Lávese en el agua y luego tírela debajo de su cama. A la mañana siguiente encontrará dos flores debajo de su cama, una azul y otra púrpura. El azul lo deberás comer y el púrpura deberás dejarlo reposar allí donde lo habías dejado. Y la reina hizo lo que le dijeron. Le trajeron dos cubos de agua a sus habitaciones y se lavó en ellos. Luego, el agua fue arrojada debajo de la cama. A la mañana siguiente, tal como lo había predicho la anciana, dos flores habían brotado debajo de la cama. La reina cogió la flor azul y se la comió. Era lo más delicioso que había probado en su vida. Ansiaba saber a qué sabría la otra flor. Y olvidando lo que la anciana le había advertido, También comió de la flor morada Y pronto la reina dio a luz a dos bebés Uno de ellos era una niña hermosa, parecía un ángel Y el otro La enfermera se sorprendió al ver al bebé ¿Qué? ¿Cómo puede ser esto? ¿De qué estás hablando? Uno de los dos bebés nació con cuernos y una cola La enfermera se lo mostró Mi bebé ¿Está sano? Sí, está sano, pero... Ella es mi hija, incluso si es diferente La criaré con todo el amor y el tierno cuidado que le daría a mi otro bebé La llamaré princesa Horn Y a la otra será la princesa Agnes Y así llegó a ser La reina y el rey criaron a sus dos hijas con amor y cuidado Las dos hermanas eran tan cercanas que eran prácticamente inseparables, incluso cuando se habían convertido en jóvenes. Pero la princesa con cuernos insistió en usar una capucha hecha jirones y llevaba una cuchara de madera sobre ella. Entonces la gente comenzó a llamarla Princesa Taterhood cuando le preguntaron por enésima vez. «¿Por qué llevas esa capucha y por qué llevas esa cuchara de madera?» para que el verdadero amor algún día convierta la capucha en una corona y la cuchara en la varita de un ángel. Un día, el palacio recibió un mensaje. ¡Oh, no! ¿Qué es lo que pasa, padre? Una tribu de trolls se ha mudado a nuestro reino. Y como los trolls hacen en cualquier reino al que vayan, seguro que causan estragos en el palacio en Nochebuena. Pero solo es por esa noche. Permitamos que se salgan con la suya y después ya se irán. Seguramente, querida. Pero generalmente cogen las cosas más mágicas de cada palacio. Y en nuestro caso, eso significa que son nuestras hijas. Buscarán en cualquier lugar. En ningún sitio estarán a salvo. Ah, oh. no te preocupes, padre. Yo tengo más magia de la que nunca los trolls hubieran podido ver antes Déjalos venir Me aseguraré de que nada me pase a mí ni a mi hermana Finalmente llegó la noche de Nochebuena El palacio estaba en guardia Pero los trolls llegaron a la habitación donde estaban las princesas Ambas lucharon y derrotaron a los trolls La princesa Taterhood lo hizo con su cuchara de madera Los Trolls pronto huyeron, pero antes de salir, uno de ellos lanzó una poderosa magia sobre la princesa, convirtiéndola en una vaca. ¡Agnes! Todos en el palacio estaban realmente tristes de ver lo que habían hecho los Trolls, pero la princesa Taterhood no iba a quedarse tan conforme. ¡Mi pobre hija! ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo sé dónde viven los trolls, en el castillo más allá de los tres mares. Y en medio de los tres mares el agua es mágica. Con eso puedo derrotar a los trolls y hacer que Agnes vuelva a ser ella misma. ¿Agua mágica en medio de los tres mares? Nunca antes había escuchado algo así. Para eso debe ser una persona con cuernos y cola. Padre, constrúyeme un bote lo más resistente posible y solo Agnes y yo navegaremos en él. Tú déjame que yo lo voy a arreglar todo. Y así, las dos princesas navegaron por los tres mares. En medio de cada mar, Taterhut recogía agua, la ponía en su caldero y la agitaba con su cuchara de madera mientras Agnes observaba. Cuando cogió el agua del tercer mar, el agua se volvió de un color morado oscuro. Taterpoo lo puso en una olla y lo llevó a la base del castillo de los trolls. Los trolls la vieron y la atacaron. Ella metió la cuchara en el cubo y les echó agua púrpura. Los trolls empezaron a correr e intentaron escapar hasta que ella... ...cogió al troll que había puesto el hechizo mágico sobre la princesa Agnes. ¡Por favor! ¡No me ataques con eso! ¡Por favor! ¡Entonces libera a mi hermana! ¡Haz que vuelva a ser como antes! ¡Ahora! La princesa Taterhood llevó al troll al barco y le pidió que retirara el hechizo. La princesa Agnes se convirtió nuevamente en su verdadero yo. Pero antes de partir en su barco, el troll advirtió... Si quieres seguir siendo tú misma para siempre, tendréis que encontrar el amor verdadero antes de volver con vuestros padres. Si entras por las puertas de palacio sin encontrar a tu amor verdadero, volverás a ser una vaca. Lo siento, pero así es como funciona este hechizo. Oh, ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde encontraremos el amor verdadero y cómo sabremos si es de verdad? No te preocupes, hermana Yo sé exactamente lo que debemos hacer La verdadera prueba del verdadero amor es el sacrificio La princesa Taterhood ciertamente sabía lo que iba a hacer No sabemos cómo Tal vez fuera por sus cuernos Pero decidió navegar hacia el país lejano Donde vivía un rey con sus dos hijos Cuando el ejército del rey vio el hermoso barco y que navegaba tan fuerte hacia su puerto. Fueron e informaron al rey. Alteza, el barco es enorme, pero no tiene ejército. Todo lo que pudimos ver fue una dama con cuernos y cola. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Padre, permíteme ir a ver a mí. No, hermano. Una mujer así podría estar hechizada, o tal vez ser una bruja. No dejaré que mi hermano pequeño se arriesgue. Padre, yo iré allí Hermano, no pienso dejarte ir allí solo Iremos los dos y veremos qué está pasando Entonces, los dos príncipes se dirigieron hacia la nave Cuando llegaron a la cubierta y preguntaron Las dos princesas les contaron sobre los trolls Y que tuvieron que deambular un poco antes de volver a casa Sin embargo, no mencionaron sobre encontrar el amor verdadero Porque esa no es la forma en que se encuentra el amor verdadero. Como eran princesas y, por lo tanto, invitadas reales, durante los siguientes tres meses, los príncipes las llevaron por todo el país. Hablaban y pasaban mucho tiempo juntos. Y en poco tiempo, Agnes y el príncipe mayor se habían enamorado el uno del otro. Un día, las hermanas tenían que abandonar el país. Y el príncipe mayor no pudo soportarlo más. Y le dijo a Agnes... Adiós No vayas, por favor, no vayas No podemos quedarnos aquí para siempre No pertenecemos a este reino No puedo dejarte ir, escucha a mi corazón Puedes castigarme como quieras si no te gusta lo que te voy a decir Pero debo ser honesto y te digo esto con el mayor de los respetos ¿Qué es lo que pasa, príncipe? Me he enamorado profundamente de ti, princesa, y deseo casarme contigo. ¿Me aceptarás como tu esposo, por favor? Mi hermana se casará contigo solamente si tu hermano se casa también conmigo. ¡Lo haré! Hermano, no. No puedes casarte con alguien a quien no amas solo por mí. Hermano, el verdadero amor es muy difícil de encontrar y tú has encontrado el tuyo. Yo podría ser feliz con la hermana de tu novia, pero si tú dejas escapar este amor, nunca serás feliz ¿No te das cuenta? Ella también está enamorada de ti El príncipe mayor hizo lo mejor que pudo para convencer a su hermano menor de que abandonara la idea de casarse con Taterhood, Pero el príncipe más joven no le escuchó La princesa Agnes tampoco iría en contra de la palabra de su querida hermana Entonces, después de mucho discutir y mucha deliberación, se acordó que el príncipe mayor se casaría con la princesa Agnes y el príncipe más joven con la princesa Taterhood. Llegó el día del matrimonio. Taterhood convocó al príncipe más joven a sus aposentos. ¿Me mandaste llamar, señora? Sí. Quería saber una cosa. ¿No hay nada que tú quieras decirme o preguntarme antes de que nos casemos? Mi hermano se casa con su verdadero amor. Yo estoy feliz con eso. ¿No quieres saber por qué tengo estos cuernos, una cola y una cuchara de madera? Te acepto tal y como eres. Y es cierto que no te amo, pero creo que eres una compañera encantadora, confiable y muy inteligente. He disfrutado mucho viajando contigo por el país y espero que una amistad sea suficiente para ti. Haré todo lo posible para hacerte feliz Tienes mi palabra Confío completamente en un hombre Que es capaz de hacer un gran sacrificio por su hermano Pero, como mi futuro esposo Tienes todo el derecho a saber la verdad Así que, no te preocupes por ser grosero Sé sincero conmigo Eso me hará feliz Dime, ¿por qué llevas esa capucha hecha a jirones? ¿Dónde? ¿Qué capucha hecha jirones? ¿Cómo puedes confundir la corona más fina del mundo con una capucha hecha jirones? Eh, ¿Y por qué llevas esa cuchara de madera? ¿Qué cuchara de madera? Esto, señor, es la varita más hermosa que una princesa podría haber llevado jamás. ¿Cómo es que naciste así, con cuernos y con cola? ¿Quién dice que nací con cuernos y una cola? Debes estar teniendo visiones. Eres guapísima. Pero, espera, ¿qué ha pasado aquí? Es el poder del amor verdadero, príncipe. Vale, pero yo nunca te he amado. Pero sí que amas a tu hermano mayor, por quien estabas dispuesto a hacer un sacrificio tan grande. Y en cierto modo, también me amabas porque... Nunca me hiciste sentir mal por mis cuernos, mi cola y mi peculiaridad. Siempre me has tratado con el mayor de los respetos. Esa también es la señal de un hombre con un corazón verdaderamente justo y noble. Y solo un corazón así puede amar. Lo mismo ocurre con mi hermana Agnes y tu hermano. Ambos están dispuestos a sacrificar su amor por nosotros dos Tu hermano, para que no tuvieras que casarte conmigo Y mi hermana, que no quiso contradecir mis palabras ¿Son realmente tan poderosos el amor y el respeto? Es la magia más poderosa del mundo Gracias por salvarnos a todos Y así fue Las dos parejas, la princesa Agnes y el príncipe mayor, tan locamente enamorados el uno del otro, y la princesa Horndale y el príncipe más joven, tan llenos de respeto mutuo, se casaron con gran pompa y esplendor. Y todos vivieron felices para siempre.